esta noche, un show diferente música, alegría y diversión para toda la familia el juicio a Carlos Monzón condenadísima Nuestro popular campeón será sometido a juicio oral y público con un rutilante desfile de astros y estrellas de la parándula. Cantantes, magos, payasos, abogados, policías y testigos. Venga a nuestros estudios o participe desde su hogar. Gane fabulosos premios en el concurso que hace furor en Buenos Aires. ¿Cuántos años le damos? A ver... el reo es condenado a plin, plin, plin, años de prisión. Tiempo. Tres años. A ver, señora, ¿ya cuánto le da? Cuatro años y seis A ver, señor, por favor. 17 años. Acá, ¿qué 18 tiene? 18 años. 18, da el ver, 20, 20. 20, 20 acá uno. 22. 22, 22, 22, 22 acá, 20, por favor. 26, 26 años. 26, nada 30, 30, 30, 30. 30 ¡Condenadísima! ¡Hacia cierta! ¡Lo premia de, de esta manera. manera! Premio número 1 Dos pasajes con estadía completa por ocho días En la cárcel de Batán Con visitas y Y simulacros de intentos de fuga Premio número 2 Una excursión con el testigo profesional y cartonero, señor Baez, recorriendo juzgados y juntando expedientes para venderlos por kilo. <risa> ¡Condenadísima! La conducción del Facha Martel y el cabo Heriberto Frías. Además, la presencia de grandes personajes imputados, no procesados. ¡Condenadísima! Si no ve nuestro programa, el condenado es usted. ¡Condenadísima! Un programa condenado a ser éxito